Y seguirá este límite hasta Cifrón y terminará en Asar-Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Asar-Enán hasta Sefam. Y bajará este límite desde Sefam a Ribla al oriente de a i n Y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de s i n e r e t al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor.